Egunon, gusti, gustio y ongietorriak, bienvenidas, bienvenidos un día más a Kaixo Berriozar, el magazín de actualidad de Berriozar y Reatia. Como siempre estáis escuchando el 100.8 de FM o si no seguís por internet, eguskiplaza.net Viernes 14 de diciembre de 2012. Comenzamos pues una nueva edición de Caixo Berriozar y lo haremos hablando de patrimonio inmaterial. Así es, de patrimonio inmaterial de Berriozar. Todos los usos, costumbres, eh, cómo se vivía en Berriozar durante el siglo pasado de todo ello, hablaremos eh, con los responsables de un estudio que se ha llevado a cabo en Berriozar, y o que se está llevando a cabo mejor dicho, y ...y que presentarán hoy mismo en el eh, auditorio, en el nuevo auditorio... ...hablaremos por tanto con Abel, uno de los responsables de ese proyecto... Pero tendremos otras muchas cosas que contaros, comenzaremos como siempre con toda la actualidad más cercana de Berriozar con nuestro Berrión Alvisteak, nuestro informativo, nuestro boletín informativo en euskera. También tendremos esas noticias, esa actualidad en castellano con nuestro Berrión Noticias, eso será después de la entrevista. Y posteriormente hablaremos de internet, bucearemos un poquito en la red de redes.com para encontrar pues, eh, vídeos, comentarios graciosos, noticias de interés, todo lo que vayamos encontrando por la red. Y ya como todos los viernes hablaremos de cine, de los estrenos de cine de esta semana. Así que quedaos con nosotros en el 100.8 de fmoneguskiplaza.net porque el Caixo Berriozar de hoy va a comenzar. Abenduak hamalauditu gaurko honetan, ostirala da eta hau berrion albistegia duzue berriozari herriatiaren albiste emankizuna kizuna. Berriozarko ondare inmaterialaz mintzatuko gara lenik eta behin gure erriko ondare materia gabearen inguruan egindako lana jendaurrean aurkeztuko baitute gaur arratxarlean. Bimila eta hamaik agarren urtean udalak gure herriko ondare materiagabea biltzea eskatu zion Nafarroako Unibertsitate Publikoari. Lanaren sedea da gure herriko adineko pertsonei informazioa eskatzea joan den mendean gure herria nolakoa zen ezagutzeko eta garai hartako bizimodua alorro guzi etan ba, pixka bat urbiliago ikusteko. Etxea, lana, familia, eskola, eliza, erremanako, spakizunak eta abar luze bat. Proiektuan aurre ikusia dago, hogeita Elkarrizketa bideoz grabatzea eta lehenbizikoa marrak eginak daudeia da, hoiek izanen dira gaur bertan entzunaretoan aurkeztuko direnak agratxaleko sei terdietatik aurrera. Girol Kontuak ipatuko ditugu orain berriozarko mendiastearen 3. edizioarekin jarraituko baitugu. Gaur bertan BKAE mendi taldeak 2011an Himalaiara egin zuen expedizioari buruzko ikusentzunezkoa eskainiko digu, Arriatsaldeko 7. herdietan kulturgunean bihar berri, zabenduak 15 larun batarekin Inigo Barberenak Monteirosaren inguruko 4000koen ibilbideari buruz hitze eginendu, ikusaintzunazko emanaldi baten baitan e Eta horren ostean José Luis Cisneros pelaio zendutako mendizale berrio omen aldia eginen diote. Itzordua arreatxaldeko sortzietan izanen da entzunaretoan. Eta bukatzeko igandean berriozarko mendizalek mendi ateraldia eginen dute mila eundalaro geita mabimetroko irakurri izeneko mendira. Itzordua eguzki plazan egin dute goizeko bederatzietan. Eta eguberriak gainean ditugunez, tokialai elkartean hasiak dira ekitaldi bereziak prestatzen, zuloalaiko peña txikiko neskamutilek hainbat jarduera antolatu dituzten, datozen egunetarako gaur bertan elkartea apaintzeko saioa eginen dute, arriatxaleko seietatik aurrera txokolatea eta bizkotxoak ere banatuko dira, parte hartzaileen artean. Eguberritako egunetarako berriz, olentzerorekin argazkia, kamixi bai saioa berriz, hiru sarenguruko ibilaldi bat eta mozorro dantza antolatu dituzte Eta gabon gauaren bezperan kultur hitzordu bat izanen dugu herrian barrura begiratzeko leioak euskal presoen inguruko dokumentala berriozarrien eskaineko dute abenduaren hogeita an Josu Martinez, Xaberr Larreategi, Mireia Gabilondo Enaragoikoetxea eta Aneko olasagasti zuzendariek ondutako filma entzunareto berrian eskaineko dute Arratsaldeko zazpietatik etatik aitzinera. Xarrerak salgai izanen dira emanaldia hasi baino ordu bete lehenagotik leia brillan Eta egun bat lehenago, auzokideari laguntza elkarteak elikagai bilketa eginen du abenduaren ogeita bian. Elkarteko kideek elikagaiak bilduko dituzte etxezetxe, etxe, arroza, egoskariak, galetak, pasta, boteak, latorriak, olioa esnea eta abar luze bat jasotzeko. Jatekorik ez duten berriozartarrei emanen dizkiete elikagai hauek. Bilketa goizeko amarretatik eguerdiko bietara eginen dute esan bezala abenduaren ogeita y Tavián. Eta Kirol kontuetara pasako gara segituan datozen egunetarako Kirol itzorduak aipagai izanen ditugu fer, berriozar futbol elkartearen norgeiago aipatuko ditugu orain gizonezkoen futbolari dagokionez lehen erregional mailako taldea lagunaken kontra harituko da larun batean arratxaleko lauetan berriozarren bigarren mailako gazten taldea etxarriaran zen kontra lehiatuko da larun batean ere amabietan etxarrin kadete A taldeak bidez hartuko du berrioz harren jokatuko da partida larun batean goizeko amarreak laurden gutxitan kadeteak B taldea berriz bidez harrearen kontra hariko da ama bostean ere larun batean eguerdiko amabietan noanen aurrak A taldeak ademar izanen du aurkari berrio harren jokatuko dute larun batean goizeko e, amabiak laurden gutxitan eta aurrak taldeak berriz saalesian osen kontra jokatuko du larun batean amabietan UARTEN e, Emakumezkoen e, futbolari dago kionez e, e, Regionalmaioko emakumezkoen talde berrio zartagrak Donestebe izanen du aurkari larun batean Arratxaldeko laurak laur gutxiagotan Don Esteban jokatutako do jokatuko den partidan Zortziko futbola taldeak berriz Agberris, taldeak berriz Agberris H den aldia izanen da eta Zortziko futbolaz ari garenez, ba gizonezkoen edo Mutilen taldeak aipatuko ditugu A taldea Leskairuren kontra hariko da larun batean ordu bat aterditan Berriozarren B taldea Beriainen kontra larun batean eguerdiko 12etan Beriainen C taldea e, Egoesibar taldearenko Kontra, eh, jokatuko du larun batean amaikak la orden gutxitan hemen berriozaren eta hemen ere jokatuko da detaldearen partida burla desen kontra larun batean eguerdiko ordu bat aterditan. Eta bukatzeko futbito onorgehiagokak aipagai izanen ditugu berriozar A taldeak karmelitasen kontra jokatuko du larun batean ordu batetan berriozarren bek eh, sagrado sagradokorazonen kontra, A, larun batean ere amaiketan berrioza geren Z taldea San zerninen kontra Larun batean amabietan berrioza geren D taldea Doña Mayorren kontra a, e, Larun batean amaiketan Ezkaban E taldea Eskolapiosen kontra Larun batean amabietan arrotxapean F taldea Xanzerninen kontra Larun batean Eguerdiko amabiak la orden gutxitan Xanzernin Eskolan G taldea e, Sagrado Corazonen kontra Jokatuko du Larun batean amabietan berrioza geren H taldeak, Larriaonaren kontra, jokatuko du, Larun batean, Arreatxaldeko lauretan, Larraona eskolan, I taldea, e, Marillak taldearen aurka hariko da, Larun batean, ordu batetan, berriozarren, Jota taldea ermita berriren kontra, lehiatuko da, larun batean, amabietan burlatan, K taldea mendilorriren kontrariko da, larun batean lauretan berriozagrien eta bukatzeko, ele taldea santzerninen kontrariko da, larun batean goizeko amarriak laorden gutxitan santzernin eskolan. Zirabakiro ostean gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi zaigu eta gaurko egunkarien lerroburuak irakurriko ditugu orain berria egunkariarekin hasiko gara eta hausen ba, lerrobururik handiena nagusiena urkuju lehendakari. bestelako kontuak ere badakartza orain arteko lana gal ez dadin buerten kontra babesa eskatu du euskalgintzak eta bukatzeko bakirolei eskainetako titular bat Pilotak prest lauterdiko finalera indarrak parekatuta iritsi dira bengoetxea eta ola izola. Diario de notiziaz hartuko dugu orain eta hausel erreburu nagusia irurogeita bost milioiko gutxiengoko erreforma fiskala onartu dute UPNek eta PSNek bestelako kontuena artean asfi taldearen iruzur kasua aipagai du diario de notiziasek amar bat birzilagun elkarte aurkeztu dira asfi taldearen iruzur hauzean kaltetu gisa eta e, ba, erreportaje interesgarri bat minus baliotasuna duten pertsonak kontratatzen dituzten enpresek krisian dagoen sektorea sustatzeko deialdia egindute bukatzeko ondoko leherroburuan nabarmendu dezakegu arteko berri paperean eguesi Opozizio osoak jose txo handia UPNeko alkatea gaitzetsi du eta haren dimisioa eskatu preferenteak erosi izanagatik. Gara egunkari hartuko dugu orain eta Nafarroari dagozkion berrien artean hause, nabarmendu mendu dezakegu Nafarroako kutsak pegen aute hau ziaz egindako harra etzuen ikertu poliziak. E, leitzara doa gero e, gara eta hausien abarmentzen du Leitzako udalak ekimen bat asidu Nafarroan ikur frankistak kentzeko Eta Nafarroako gobernuaz e, mintzo da e, gara egunkaria Nafar gobernuak ezaki oraindik ubidearen fase berria nola finantzatuko duen Bukatzeko e, ezkuntza kontuak aipaga iditu egunkarionek Mobilizazioa sarri gurenen eskola berria eraiki dezaten eskatzeko Eta bukatzeko diario den Navarra hartuko dugu eta ondokoan nabarmendten du Cordobilakoak Nafarroan egiten e, e, egingo dituen 204 kaleratzeak komunikatzeko prozesua gaur amaituko du Gamesak Bestelako kontuen artean, haue drogen kontsumo mailak bera egin du Nafar gazteen artean alkolarenak izanezik, eta ekonomia kontuen artean haue errenta gehiago tributatuko dute Nafarroan bukatzeko, meteorologia aipatzen du Diario de Navarraek euriarekin eta temperatura epelagoekin amaituko da astea Nafarroan, eta ainz zuzen ere, ba gaurko kiosko digitala itxiko dugu, gure pertxena itxi eta e Ba, guk ere, temperatura eta meteorologiari buruz mintzatuko gara segituan. <totipasen> Egun epelagoa gaurkoa, baina baita buztia ere, oraintxe bertan amar graduko temperatura daukagu berrio zahiren, beraz, esan dugun bezala aurriko egunetan baino askoz ere epelagoa eta termometroa ez da gehiegi aldatuko egunean zehar, ez dugora eginen, ez da bera ere, bederatzi eta amaika graduren bueltan, ibiliko baitira dagokionez Egun osoan zehar e eginen du, egun osoan zehar botako du, baina e, indar gehiagoa, Gehiagorekin Eguherdi partean. Bauxi izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan Berriozarri Irrigatiaren sintonian FM-ko 100.8an edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Berriosar y Ratia, en el 100.8 de FM. Berriosar y Ratia, en un punto sorti. Cansado, cansada de las Navidades de siempre...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 Como hemos comentado al comienzo del programa, vamos a hablar del patrimonio inmaterial de Berriozar y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Abel Castillo. Abel, Caixo, unón. Eh, bueno, pues para comenzar hablando de esto, en principio eh, tendríamos que saber o tener claro lo que es el patrimonio inmaterial. Eh, cuéntanos eh, para que a todos nos quede claro en qué consiste este tipo de patrimonio. Bueno, pues el patrimonio material eh, lo llamamos o se define como aquello que se va transmitiendo de, de forma oral uh -huh. eh, de generación en generación, eh, las cosas que no son tangibles, ¿no? el patrimonio cultural material, vamos a decir, todo el mundo lo conoce, son sí. las, las esculturas. Es lo que las, se ve a, a, a, a primera vista, demás, ¿no? Eso es todo lo que que se puede tocar, se puede ver, se puede tocar y el patrimonio el patrimonio inmaterial sería aquello que que forma parte de la cultura también, las costumbres, los ritos, pero que no es nada que que se pueda tocar, se pueda guardar en un cajón. ...sino que, que pasa de generación en generación... ...y va cambiando con el tiempo, ¿no?... Ajá. Eh, ...precisamente esta tarde vais a hacer una presentación... ...de un trabajo realizado en torno al patrimonio inmaterial... ...de Berriozar, que tendrá lugar en el auditorio... ...como hemos dicho hoy eh, por la tarde... ...y eh, cuéntanos cómo surgió este, este proyecto... ...cómo empezasteis a trabajar en, en, en torno a este al patrimonio... ...material de, de Berriozar... ...bueno pues es un proyecto de la Universidad Pública de Navarra... Uh -huh. ...que junto con la Fundación de Euskocultur... Eh, bueno, pues, ...se hizo una reflexión no de que la transmisión oral... ...que se que se daba de una forma muy natural hasta los años 50, 60... Eh, ...los conocimientos, la sabiduría de nuestros mayores... La, ...se iba transmitiendo a los hijos y a los nietos... ...de, pues, en, de forma natural en el trabajo de casa... Uh -huh. en, la, en, ...en las relaciones familiares con la intrusión de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajo, el, la gente empieza a salir de a trabajar fuera de casa y demás, esa transmisión, buah, esa transmisión total empieza a fallar uh -huh. y, y se se plantea la necesidad de de recogerlo, de aprovechar esas nuevas tecnologías que de alguna manera eh empecían, o, o han ...han impedido esa transmisión, aprovecharle, darle la vuelta... ...y utilizarlas para, para recoger, en, en principio para recopilar... esa ...esos conocimientos, ese patrimonio... Uh -huh. ...y luego darlo a conocer a las generaciones venerceras. ¿no? ¿Y cuál es la metodología? ¿Cómo se recoge el patrimonio inmaterial? Bueno, son entrevistas que se hacen a, a, a, a personas, a habitantes de, de la localidad... Uh -huh. ...es un proyecto que se está realizando en todo Navarra... ¿eh? Sí, sí. Se pretende entrevistar a, al 1% de, de la población de Navarra. Decir, bueno, sí, no. son, son muchas entrevistas, entrevistas, ¿no? Son muchas sí, sí. es, eso es. Entonces, son entrevistas que se graban en vídeo de alta definición, vienen a durar entre una hora y media a dos horas, aunque pueden llegar hasta tres, cuatro y cinco horas, según la uh -huh. persona entrevistada, y un poco pues se trata pues todos los temas que marcan la vida de, de una persona, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, no sé si nos podrías contar un poquito Entre las cosas que, que os han relatado aquí en, en Berriozar O de momento, ¿a cuántas personas habéis habéis entrevistado aquí en el pueblo? Bueno, en Berriozar hay que decir que eh, Esto es una primera fase, de uh -huh. alguna manera Hemos entrevistado a 10 personas uh -huh. Pero está, está previsto entrevistar a, a otras tantas por lo menos uh -huh. Entonces... Y... En esta primera fase sobre de perona. No, no, no, no, te, te iba a preguntar ah. pues a ver, estas 10 personas, pues qué tipo de cosas os han contado sobre sobre la es. cómo se vivía en Berriozar, ¿no? Eh, la mayoría de las personas entrevistas son gente que que vivía en el Berriozar antiguo, vamos uh -huh. a decir, ¿no? Antes de antes de la expansión, antes del crecimiento antes del Berriozar de que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, sí, sí, en nos en cuenta un poco, ¿no? el, el Berriozar rural, cómo era la vida, cómo eran las casas. Eh, ...el agua, la relación con el Fuerte de San Cristóbal... Uh -huh. eh, ...los cultivos que que se practicaban en, en Berriozar... Eh, ...la existencia de las viñas... ...es decir, yo creo que habrá mucha gente de Berriozar... ...que se quede un poco asombrada... ...cuando cuando este este patrimonio se ha, se ha transmitido... Se, ...se ha dado a conocer, ¿no?... El, ...el saber que en Berriozar había viñas... ...que hacían chacolí en, en las casas... ...o que la gente tiene que ir a buscar el agua no sé dónde, uh -huh. hay hay cosas que, que son bastante curiosas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, me, me imagino que habrá gente, de, pues o, los que hayan venido a vivir, bueno, más recientemente, en los últimos eh, 10, 15 años, que desde luego ni, ni habían oído hablar de, de todo aquello, ¿no? Y me imagino que este fenómeno se repetirá también en otros pueblos donde hayáis realizado este tipo de trabajos, ¿no? El, el hecho de que, de que la vida haya cambiado tantísimo en, en, en apenas un 50, 60, 70 años, ¿no? Efectivamente, es la, la generación que estamos entrevistando en la mayoría de los casos es la generación nacida entre los años 20 y 40, ¿no? Más o menos. Entonces, es, se puede decir que no sé si habrá otra generación que, que vaya a conocer tantos cambios como los conocidos por, por esta generación, ¿no? ...teniendo en cuenta pues que cuando nació esta generación... muchas casas no había luz, no había agua... Claro. El, ...el trabajo tenía todo manual... ...se trabajaba con animales en el campo... ...y entonces el cambio ha sido brutal, ¿no? Hmm. ¿Has comentado...? Eh, que, entonces, sí. No, no, perdona, perdona, perdona, continúa. No, te decía eso, ¿no? Pues luego, entonces... En, ...en pueblos así que están cercanos a las ciudades... ...que se han industrializado y que, que han crecido... De, a, ...a la proporción de Berriozar... ...el cambio ha sido... ...incluso más brutal todavía, ¿no?, yo me imagino que eso, pues a, a los habitantes de Berrizar... ...que hayan ido a vivir a Berrizar hace 5 o 10 años, les resultará casi increíble pensar que hace nada... ...hace 50, 60, 70 años, Berrizar era un pueblito de, de 100, 200 personas... ...donde eran, bueno, todos agricultores, vivían del cereal, tenían sus vacas, sus esto, ¿sí? sus ganados... Había viñas, había bodegas... No. Sí, sí, un pueblo como lo son otros tantos hoy... O, o, bueno, como sí, lo eran es. en aquellos años otros otros tantos, como lo, son cada vez menos los que los que quedan sí, así es. con esa esencia rural. Te quería preguntar antes por eh, la gente a la que habéis entrevistado, que como tú bien has dicho, eh, es gente... Bueno, en su mayor parte es gente mayor. Eh, ¿Cómo se toman ellos este tipo de trabajo? ¿Se, ¿Se involucran? les ¿Les interesa también lo que estáis haciendo? Se, se bueno apoyan el, el hecho de recuperar está este legado sí sí sí sí sí hay que decir claro de alguna manera también es eh, por una parte darles protagonismo ¿no? es decirles que hostia, que eso que, que han que han vivido ellos sus vivencias sus las historias que les contaban sus padres sus abuelos son cosas importantes que nos interesan ¿no? entonces uh -huh. es de alguna manera valorizar también sus, sus conocimientos y, y sus vivencias entonces la, la reacción y la acogida hay que decir que ha sido muy buena en, en todos los casos la gente se ha, los que han participado por lo menos, se han volcado y nos han conta un montón de cosas nos, la, la acogida la, la, las entrevistas hay que decir se hacen en, en las casas propias de, de la gente entrevistada entonces la acogida siempre es súper agradable super, mm. sí, muy a gusto mm. y eh, por lo tanto bueno esta tarde ofreceréis no sé si es una parte o si haréis un resumen en qué, en qué va a consistir la presentación de esta, de esta tarde Bueno, lo que vamos a hacer en, en un principio... ...lo que vamos a hacer es presentar el, el proyecto... ...hacer una nueva presentación del proyecto general... Uh -huh. ...es decir, un poco en el, qué consiste... ...y por qué se está haciendo este proyecto... Eh, ...y después proyectaremos un pequeño vídeo... ...que dura entre 10-15 minutos... ...con una pequeña secuencia de cada entrevista... ...de las que hemos realizado en la uh -huh. ¿sí? eh, ...un poco para como muestra... a De, del trabajo que se ha realizado y de las posibilidades que ofrece a la hora de transmitirlo ¿no? a la hora de hacer documentales de utilización en las escuelas de utilización en la radio mm -hmm. eh, en televisiones eh, y demás Precisamente por eso te quería preguntar ya para finalizar la entrevista y es eh, de cara al futuro una vez que hayáis terminado Eh, vuestro trabajo al menos aquí en Berriozar, no sé en otras eh, localidades, pero eh, tenéis intención de divulgar, de hacer alguno, no sé, un, un documental, libros, algún otro tipo de formato divulgativo para que para que este este trabajo llegue a la gente? Sí, bueno, eso eh, el, el proyecto está cofinanciado con el ayuntamiento y nosotros, la, la empresa una empresa que surgió en torno a este proyecto que uh -huh. es la APRIC Multimedia ¿eh? Eh, entonces eh, eh, el trabajo de divulgación lo, lo más urgente desde luego es la recopilación de esos sí, testimonios ¿no? es porque, es, porque eso es de alguna manera lo que tiene fecha de caducidad ¿no? uh -huh. es una generación porque pues, ya estaba avanzada en edad y que pues ley de vida uh -huh. con, el, eh, con los años pues ya desapareciendo. Entonces lo urgente está, está es, es la recopilación. Uh -huh. ¿Y la divulgación? Evidentemente, claro, hay un montón de instrumentos, hay un montón de posibilidades y eso depende un poco del ayuntamiento, de las posibilidades que tenga, de las uh -huh. ganas y demás, ¿no? Entonces eh, nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a colaborar con el ayuntamiento en, en todo lo que nos pidan y en toda la… para… para ver las posibilidades y los medios de, de dar a conocer todo ese patrimonio que, que estamos recopilando. Perfecto, pues, eh, Abel eh, Castillo, muchísimas gracias por habernos traído hasta las ondas de Berriozar y Tía, la última hora, toda la actualidad sobre este proyecto de patrimonio inmaterial de Berriozar. Suerte con eh, eh, lo que queda del proyecto y con la presentación de esta tarde Es que es Ricasco, Abel. Vale, es que es Viernes 14 de diciembre de 2012 comenzamos nuestro Berrión Noticias, nuestro boletín informativo en castellano y lo hacemos hablando del patrimonio inmaterial de Berriozar. El año 2011, el Ayuntamiento de Berriozar encargó a la Universidad Pública de Navarra la realización de un trabajo de recopilación del patrimonio inmaterial de nuestro pueblo. La finalidad del trabajo era recoger información de nuestras personas mayores para conocer cómo era nuestro pueblo el siglo pasado. La forma de vida en todos sus aspectos, la casa, el trabajo, las familias, la escuela, las relaciones, las celebraciones y un largo etcétera. Son eh, más de 20 las entrevistas presentes.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 Continuamos en nuestro Berrión informativo con deportes, en concreto con la tercera semana de montaña que sigue adelante en Berriozar. BKE Mendy Taldea ha organizado por tercer año consecutivo la semana de montaña de Berriozar que se está llevando a cabo desde el pasado 7 de diciembre y hasta el próximo domingo. Hoy viernes a las 7 en el Kulturgune tendrá lugar la proyección BKE Himalaya 2011, mientras que mañana sábado a las 8 de la tarde Íñigo Barberena hablará sobre la ruta de 4.000 alrededor del Monte Rosa mediante otra proyección. A continuación se realizará un homenaje en memoria de José Luis Cisneros Pelayo y por último los amigos de la montaña han organizado una salida al Monte Ira Curri de 1.192 metros. La cita será el domingo en la Plaza de Guzqui a las 9 de la mañana. Y poco a poco se acercan ya las navidades y la peña chiquizulo Zulo Alay ya ha empezado a prepararse. Las niñas y niños del Zulo han organizado varias actividades. Para celebrar las fiestas eh, hoy viernes, día 14, los chiquis adornarán la sociedad con motivos navideños y se servirán chocolate y bizcochos. Ya durante los días festivos tendrán lugar fotografías con el Olenzer, una sesión de kamishibai, un paseo por los alrededores de Berriozar y un baile de disfraces en Nochevieja. Y precisamente por la proximidad de estas fechas, la Asociación Ayuda al Vecino de Berriozar ha organizado una recogida de alimentos. Los miembros de la asociación irán casa por casa el próximo día 22 de diciembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde recogiendo eh, principalmente alimentos imperecederos, arroz, legumbres, galletas... Pasta, botes, latas, aceite, leche y un largo etcétera para repartirlos entre las familias necesitadas de nuestro pueblo. Y otro acto en vísperas de Navidad será la proyección del documental Ventanas al Interior. La película documental que refleja la situación del colectivo de presos vascos se proyectará en Berriozar, como hemos dicho, en vísperas en de Navidad. En concreto, la proyección tendrá lugar el día 23 de diciembre a las 7 de la tarde en el auditorio. Las entradas podrán conseguirse desde una hora antes en taquilla. Bien, y como nos indica esta sintonía vamos a ofreceros los resultados no Per los señalamientos deportivos para el próximo fin de semana en cuanto al berriozar fútbol el kar a al berriozar club de fútbol y a fútbol masculino el equipo de primera regional se enfrentará al laguna el día 15 el sábado a las 4 de la tarde en berriozar el equipo de segunda juvenil hará lo propio contra el ech Aranaz también el sábado a las 12 en eech y el Cadete A jugará contra el Bide Zagria el sábado a las 10 menos cuarto de la mañana aquí en Berriozar. Cadete B se enfrentará al mismo rival, al Bide Zagria, también el sábado a las 12 del mediodía, aunque no hay. Y el infantil A tendrá como rival a la de Mar el sábado a las 12 menos cuarto del mediodía en Berriozar. El infantil B, por su parte, jugará contra el Salesianos el sábado a las 12 en Huarte. en cuanto a fútbol femenino el equipo berriozartar de regional femenino jugará contra el don esteve el sábado a las 4 menos cuarto de la tarde en santa Esteban mientras que el fútbol 8 femenino tendrán descanso este fin de semana y si hablamos de fútbol 8 tenemos que hablar también de los equipos de fútbol 8 masculinos representantes de berriozar el 8 o A eh, jugará contra el Lescairu el día 15, sábado a la 1 y media del mediodía en berriozar El B hará lo propio contra el Beriaín también el sábado a las 12 en Beriaín. Mientras que el C jugará contra el Valle de Hues el sábado a las 11 menos cuarto en berriozar Y por último el D eh, se enfrentará al Burlades el sábado a la 1 y media del mediodía en Berriosar. Y ya por último repasamos los señalamientos de nuestros equipos de fútbito. El Berriozar A jugará contra el Carmelitas el sábado a la 1 en Berriozar, el Berriozar B jugará contra el Sagrado Corazón el sábado a las 11 en Berriozar y también en Berriozar jugará el Berriozar C contra el San Cernin el sábado a las 12 del mediodía. El Berriozar D se enfrentará a Doña Mayor el sábado a las 11 en Escava, Berriozar E Tendrá como rival a Escolapios el sábado a las 12 en la Riochapea. Berriozar F jugará contra el San Cernin el sábado a las 12 menos cuarto en el colegio San Cernin. Y el Berriozar G jugará contra el Sagrado Corazón el sábado a las 12 aquí en las instalaciones deportivas de Berriozar. El Berriozar H tendrá como rival a La Rihona el sábado a las 4 de la tarde en el colegio La raona Mientras que Berriozar I jugará contra el Marillac el sábado a la 1 del mediodía en En Berriosar. el Berriosar J tendrá como rival al ermita Berri el sábado a las 12 en Burlada, mientras que el Berriosar K jugará contra el Mendillorri el sábado a las 4 de la tarde en Berriosar. Por último, el Berriosar L femenino tendrá como rival al San Cernin el sábado a las 10 menos cuarto en el Colegio San Cernin. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a los señalamientos deportivos. Vamos a abrir ahora nuestro kiosco de prensa digital. Comenzamos leyendo los titulares de la edición digital de Diario de Noticias eh, y lo hacemos con eh, lo hacemos en el Parlamento donde UPN y PSN aprueban una reforma fiscal de mínimos que aporta unos 65 millones. Ese es el titular principal de Diario de Noticias, aunque hay otros eh, igualmente llamativos, personadas una decena de comunidades de vecinos como afectadas en el caso del fraude del grupo Asfit. Aunque también hay otros ejemplos más edificantes que el del grupo ASFI, empresas que contratan a discapacitados animan a apoyar a un sector en crisis. Y por último, eh, Diario de Noticias se va a EGüés para traernos el siguiente titular. Toda la oposición de EGüés reprueba al alcalde José Choandía de UPN y pide su dimisión por la compra de preferentes. Cogemos ahora el diario Gara y vemos el siguiente titular. «La policía no investigó el aviso que dio Lacan sobre el caso PG Nauté». En el siguiente titular, Gara mira hacia Leitza y es que el ayuntamiento de esta localidad ha puesto en marcha una iniciativa para quitar los símbolos franquistas de Navarra. Por último, eh, no, perdón, hay otros titulares también, el gobierno navarro no ha cerrado cómo financiar la nueva fase del canal de Navarra y ya por último, ahora sí, eh, Gara nos habla de una movilización en Sariguren para pedir que se construya una nueva escuela. Ya nuestro último periódico, el último periódico que analizaremos en nuestro kiosco de prensa será Diario de Navarra, con el siguiente titular, Gamesa, terminará de comunicar hoy los 204 despidos en Navarra. Se reduce el consumo de drogas entre los jóvenes navarros menos el alcohol. Se parece que es una lacra que no acabamos de quitarnos de encima. Y por otro lado, habla de Economía, Diario de Navarra con este titular. Las rentas superiores tributarán más en Navarra. Por último, eh, Diario de Navarra, mira al cielo y a los termómetros. La semana termina en Navarra con lluvia y temperaturas más suaves. Pues bien, echamos ya la persiana a nuestro kiosco de prensa digital y hablamos nosotros también de la información meteorológica. Y como ya hemos dicho, temperaturas más suaves para este fin de semana, ya se está notando. Ahora mismo tenemos 10 grados de temperatura en Berriozar, una temperatura muchísimo más agradable que la que hemos tenido anteriormente. En los días eh, pasados y parece además que el termómetro no se moverá en exceso, estará rondará entre los 9 y los 11 grados, es decir, como eh, en estos momentos, eso sí, las lluvias serán constantes durante el día de hoy, más fuertes durante la mañana y el mediodía y algo menos intensas durante la tarde.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 Eta dagoeneko nabarituko zenutenez gaur jaime dago gurekin, baina hori bai sarean sexzioorako ba, materiala utzi digu, gaurko honetan bideo bat ekarri du gurera e, Madrilgoa gainera telemadriz e, ba, telebista publikoaren inguruan ba, bertoko langile batzuk ondutako bideo bat da ba, e, esperantza agirreren Gobernuak bertan egindakoen e, kontura... E, ba, animaziozko film bat da zuek ezin duzue ikusi, baina e, youtubera Joanez Gero ba, bertan ikusi halizanen e, duzue erraz asko baina e, entzun bai entzun dezakezue irriatiaren bitartez eta naiz eta e, ukitu umore txua duen nahiko interesgarria da ikusteko zein den telemadrilen madrilen e, ba, bizi izan duten egoera eta horixe entzunen dugu datozen minutuetan bideoa oso luzea da eh, segurazki ezin izanen dugun guzi guzia entzun, baina bai zati handi bat entzun dezagun Telemadrid Como destruir un servizio publico Año 2003 Esperanza Agirre Llega al Poder ya en su ideario, estaba privatizar En este caso, Telemadrid. Pero la ley no se lo permitía. Así que montó su chiringuito, con el único fin de darse autobombo, despilfarrando el dinero de todos en beneficio de sus amiguetes. Y nos han dado el carnet de manipuladores. ya Chati, no sabéis lo bien que cocina mi Soriano la realidad. Con su gestión, por no decir indigestión, infinidad de moscones llegaron a Telemadrid al olor del dinero público, contribuyendo al desfalco y la pérdida de credibilidad de la cadena de la siguiente manera. Los directivos. Al llegar a Esperanza Aguirre en 2003, había 23 directivos designados a dedo. En 2011, la cifra se había hinchado al doble. Y si vemos sus sueldos... No solo el director general de Telemadrid cobra más del doble que el presidente del gobierno. El resto de directivos también sobrepasa con creces dicho sueldo e incluso el de Esperanza Aguirre. ¿Por qué cobran esos sueldos? ¿Por su magnífica gestión? Si desde 2003 han conseguido que la audiencia se desplome los ingresos por publicidad se hayan reducido a un tercio y el déficit de la empresa se haya triplicado, quiere decir que su gestión ha sido una auténtica mierda. Entonces, ¿por qué siguen los mismos cobrando esos sueldos? ¿Será que manipular y controlar la información sale muy caro? Expedientes X Los tertulianos. Uno de los factores que han contribuido al desplome de la audiencia es la falta de pluralidad y una información sesgada. ¿Qué es necesario para un debate de actualidad en Telemadrid? Una moderadora plural, objetiva, amante de la verdad, grata, amable, con sentido del humor, exalutiva... Unos periodistas de raza de medios de comunicación que van de la derecha a la ultraderecha. Y... ¡Carnaza! La emisión de estas imágenes podría herir su sensibilidad. Y si creen que cada tertuliano cobra pienso por lamer la mano de su amo, están equivocados. Cada uno de ellos, por una hora de programa, 300 euros a la buchaca. Vamos, que haciendo cálculos, unos 8 millones de euros en tertulianos. Otro ejemplo de lo caro que sale la información sesgada y el perro falderismo del autobombo. Los amiguetes. La lista de amiguetes y productoras que durante años se lo han llevado crudo con audiencias de risa es larga. Programas cuyo coste se habría reducido considerablemente si se hubieran hecho con medios propios representan claramente el trasvase de dinero público a manos privadas. Os presentamos... ¡Algunos amiguetes! Saez DE buruaga. El hombre de la productora amiga, que con New Atlantis y en tan solo cuatro años facturó a telemadrid nada más y nada menos que 10 millones de euros. Todo un campeón. Así son las cosas y así se las hemos contado. Sánchez Dragó, el hombre que se lo llevaba crudo. Por cuatro programas de Dragolandia y por sus noches blancas, a 6.000 euros por cada programa, se estiman embolsados unos... 3 millones de euros. Mi elixir de la eterna juventud. García, el cineasta preferido. A quien Aguirre encargó la película Sangre de mayo para conmemorar las fiestas de la comunidad. ¿Y de dónde salieron los 15 millones que costó siendo un encargo de la lideresa de las arcas endeudadas de Telemadrid? Well, Opción especial para un hombre que pasa desapercibido aunque sus negocios no. Enrique Cerezo, el superamiguete que ha conseguido la gestión publicitaria de Telemadrid a través de Multipark. Propietario de los derechos de muchas películas que emite la cadena. Y más, los derechos televisivos de su club de fútbol por 230 millones de euros. Curiosa cifra. La deuda actual de Telemadrid. Negocios privados con dinero público. La redacción paralela, el lado oscuro de Telemadrid. Todo comenzó con la designación a dedo de Agustín de Grado como director de informativos de Telemadrid. Aprendiz de Gebbels, se ha dedicado en estos años a casi duplicar el número de personal en la redacción de informativos. ...se hacen llamar... ...el lado oscuro... ...su misión... ...controlar y manipular la información... ...lo que ha conllevado... ...la pérdida de credibilidad... ...pluralidad y audiencia... ...de la cadena pública... ...basado... ...en hechos reales... Aquí la selección española de fútbol... ...es la Rojigualda... ...nada de la Roja... ...comunícalo en redacción... ¡Adelante! ¡Hombre, Borjita! ¿Ya has firmado? Sí Bueno, pues a tu puesto Ya sabes lo que tienes que hacer ¡Y siente el poder del lado oscuro! Si sentir, creo que siento algo Pero creo que es dolor de cabeza ¿Eh? Han llegado unas imágenes con abucheos a Esperanza Aguirre Y la noticia la está haciendo un periodista ¡Noooo! segundos después No se pueden meter los abucheos a la presidenta Pero... Si es la noticia del día Te digo que los quites Pues si me obligas a quitar los abucheos No firmo la noticia Me parece que no vas a firmar más noticias para los informativos. Señor de Grado, ya he quitado los abucheos a la presidenta. Muy bien, Borjita. Eso es lo que necesita el lado oscuro. Te nombro coordinador. diraba hortzen genuen telemadrillen inguruko bideo mm, umoretzu hori umoretzua baina bueno egi esan nahiko gauza interesgarria kontatzen zizkigunak, eta haue beraz sarean sekzioan aipatzeko genuena oraintze itzuli eginen gara baina beste sekzio batekin zinemarekin Pues lo dicho, los últimos minutos de nuestro programa los dedicaremos a mirar la cartelera y a ver eh, los estrenos de este fin de semana, o mejor dicho, el estreno. Y es que, eh, bueno, pues eh, este fin de semana parece que hay un gran estreno y luego eh, unas cuantas eh, películas que lo acompañan. Estamos hablando de El Hobbit, un viaje inesperado, el, la nueva película de Peter Jackson. En la que se narran, bueno, es que en principio está basada en el libro de Tolkien, del mismo título, El Hobbit, y que para la gran pantalla, y por eso de sacar también eh, algunas perrillas de más, lo han convertido en una trilogía, a pesar de que es un libro eh, bastante cortito. En fin, esta es la primera parte de esa nueva trilogía del creador del Señor de los Anillos, basado en el mismo universo y que comparte además eh, bastantes eh, personajes que ya salieron en eh, la anterior trilogía, en la anterior trilogía del Señor de los Anillos. Entre ellos están Cate eh, Blanchett como Galadriel, Ian Holm como el viejo Bilbo, Christopher Lee encarnando al mago Saruman, Hugo Weaving dando vida al eh, elfo Elrond y Elijah Wood como Frodo. Eh, como no, también está Andy Serkis en el papel de Gollum y bueno, esta película... Nos cuenta unos eventos ocurridos unas cuantas décadas antes de lo que pasaba en El Señor de los Anillos y mejor que lo cuente yo, tal vez sea escuchar el propio tráiler de la película. Lejos hacia el este, más allá de sierras y ríos, se alza una solitaria montaña. Los enanos están decididos a recuperar su tierra. ¡Vamos! Me gustan las visitas, como a todo Hobbit Pero prefiero que me avisen antes de venir a verme Señor Bolsón, a vuestro servicio Estoy rodeado de enanos ¿Qué hacen aquí? Pero si son muy alegres Así que este es el Hobbit Me pedisteis que encontrara al decimocuarto miembro del grupo Y he elegido al señor Bolsón ¿A mí? No, no, no Los no. Hobbits pasan desapercibidos y se lo proponen Y eso nos proporciona una gran ventaja ¡Será nuestra oportunidad de recuperar Erebor! ¿eh, ¡Eh! ¡Señor Bolsón! ¿A dónde va? a emprender una aventura! Mithrandir, ¿por qué el mediano? ¿Por qué Bilbo Bolsón? Quizá porque tengo miedo. Y él me infunde coraje. ¿Eso es lo que os proponéis? ¿Adentraros en la montaña? ¿Y por qué no? Hay quienes no lo considerarían sensato. Un oscuro poder ha encontrado la forma de volver al mundo. ¿Por qué no jugamos a los acertijos? Si pierde, ¿entonces qué? Bueno, si pierde, nos lo comemos, mi tesoro. Sí. Y Balsam pierde, nos lo comemos entero. De acuerdo. Contaría con todos y cada uno de estos enanos para el mejor ejército Lealtad. Honor. Un corazón voluntarioso. ¿Qué más se puede pedir? Has dejado atrás tu hogar. El mundo te espera. Ha sido peor. ¡Esto parece una broma! Bueno, pues ya sabéis, si os gustan las fantasías épicas, si sois fans de El Señor de los Anillos y del resto de obras de Tolkien, no os podéis perder esta película que se estrena hoy mismo. Y ya con esto... nosotros nos vamos a marchar hasta el lunes que viene como siempre a partir de las 9 de la mañana estaremos aquí en el 100.8 de FM o en Eguzquiplaza.net Pues lo dicho, que el lunes estaremos aquí otra vez eh, con todos vosotros. Eta ordurarte, chincho akizan, eta hondo bici. ¡Adiós!